Bueno, vamos a ver, hemos llegado a un punto en el que creo que nos tenemos que convencer de que el gobierno no va a hacerlas, porque os recuerdo que tiene terreno en Oñaurre de propiedad propia, que se le cedió con un convenio para que hiciera viviendas de protección, eh, de, de alquiler, y nos mandaron una cartita que no iban a hacer de alquiler. Decimos, pero si está firmado en un convenio, ¿les regalamos el terreno para ello? Pues que no. Entonces, que estas es muestran? Una cantidad plurianual de 6 millones de euros para destinar cada año un millón y medio a la compra de viviendas para alquiler social, porque la necesidad de Irún es acuciante.